Te comento para hacer un correlato de todas las acciones.、Uh -huh. La reapertura se dio el 5 de septiembre, pero recién la oficialización de l a propuesta por parte del municipio se dio el día de hoy. Ayer hubo la propuesta de hacer esa oferta salarial.、Uh -huh. Nosotros estábamos reclamando, de inicio, de acuerdo a lo estipulado por、eh, tanto de, de, de, de la, la inflación acumulada, pero principalmente la corrida que, cambiaria que d e p r e c i ó la moneda nacional en un 30%. Una recomposición cercana al 35% de inicio como techo.、Mm. Después de ahí,、eh, en distintas conversaciones, oficializamos un piso de mínima de 20%. Pero en todas las reuniones, la respuesta del Ejecutivo era: evaluamos día a día las cuentas, mes a mes, y de esa evaluación, la propuesta era nula. Era directamente no tener respuesta a la demanda salarial.、Eh, varias reuniones para evaluar cuál sería una contrapropuesta, y llegamos al día primero de octubre, donde se pudo establecer. Eh, Uniquillo del 15%. Honoridad, esto sería una propuesta formal del 15% que contenga octubre y noviembre y d e j a r abierto un tercer tramo que se discuta con el nuevo gobierno.、Mm. ¿Qué fue pasar? Lo que ellos lo que dicen que la ley de responsabilidad fiscal les pone algunas trabas y algunos límites. Entonces también están haciendo l a consulta para viabilizar este 15%, que es una propuesta mejorada que ya estaba firmada para diciembre. Nosotros como ATO habíamos rechazado la paritaria de mayo porque comprendía solamente 12% para transitar todo el año 2019, 12% que se hace efectivo en diciembre, pero pagadero en enero. O sea, el、sí. trabajador r e c i b e eso en enero del año que viene. Era muy lejano, entre un 12 y 12, entendemos que, que había, tenía que inyectarse un tercer tramo, pero dentro del año 2019. Pero para poder concretar, hoy 9 de, de, de octubre,、mm. lo que cerramos es un acuerdo de dos tramos de 7,5% no acumulativos, da un 15% efectivo para complementar en lo que va de estos meses de octubre y noviembre.、Mm. Y está la cláusula de r e v i s i ó n para el día 12 de diciembre para discutir con el nuevo gobierno cuál va a ser el tercer tramo de aumento que se, que se otorgará a los trabajadores y trabajadoras. Esto es, este fue el ofrecimiento de、um, Festa en la jornada de hoy. Esto se va a hacer debatido en la Asamblea dentro de ATE. Bueno, como nosotros venimos a c e p t a d o s en la Asamblea,、mm. tuvimos 16 días de paro interrumpidos,、mm. desde que no hubo oferta en la última paritaria, que también fueron muchos manoseos con levantar la reunión el mismo día de la, de la convocatoria, no notificar con, en tiempo y forma. Muchas irregularidades por parte del Ejecutivo en las convocatorias y en las desconvocatorias, si、mm. se quiere. Es decir, que se pasa a la reunión dos días después.、Eh, eso nos pasó varias veces en todo este derrotero. Por eso entendíamos que ya no podíamos ir pasivamente una, a una reunión paritaria cuando, encima que no había respeto, había malos s e s o y falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras representados.、Sí. Con lo cual, para, para seguir redondeando, esta, esta oferta salarial la va a recibir, pero no fue sino. Con los paros, con la movilización y con las distintas asambleas donde nosotros fuimos poniendo los pisos.、Mm. Hoy simplemente fue comunicar los resultados y la mayoría de trabajadores hoy movilizados ratificaron el,、eh, una, con una dignidad esta propuesta salarial hecha, entendiendo que en principio,、no mm. principio no había plata. En principio no había plata. Hoy solamente se jugaron a un extraño dentro de la negociación paritaria que es el Tribunal de Cuentas.、Mm. Pero hoy hay una oferta concreta de dos tramos de 7,5 de c a r t e l del Ejecutivo Municipal. Esto, eh, este o s el 7% de ahora y el mes próximo impactan en salarios que, porque muchas veces se desconocen, ¿no? los salarios de los trabajadores y las trabajadoras municipales en general son muy bajitos en toda la región, en todos los municipios. Hoy, un trabajador、eh, que inicia en, en, en el municipio, ¿cuánto está ganando?、Y、hoy hay sal salarios básicos de 11 mil, 12 mil pesos. Todavía hay salarios d entre e 11.000 y 12.000 pesos.、Mm. Estamos dentro de los, de los municipios mejor pagos.、Mm. Y 11.000, 12.000 pesos están muy por debajo de lo que inclusive marca la indigencia.、Mm. Que con descuentos por leyes o s 12.000 pesos, hay trabajadores que no tienen ningún tipo de bonificación.、Mm. Con lo cual, cobran de bolsillo a veces 9.000, 10.000 pesos.、Mm. Eh, Esa t es la realidad de muchos trabajadores. Y después, las escalas, d i g a m o salvo s los que tienen carrera y las mejores categorías, que son los menos,、mm. las categorías de la mayoría de los trabajadores no superan de dos o tres categorías. Falta nivelación de categorías, que eso es también parte del convenio. Que si se、si、viene haciendo un trabajo, hay que, que digamos, lo cortés no quita lo valiente. Hay que decir que este municipio l a dificultades de firmar el convenio.、Mm. Nosotros o sea, v a m o s que se lo firmó con nosotros, que s o firmando con todos y o r g a n i z a m o s y Bueno. Establece una carrera administrativa, esta, establece las categorías, las migraciones,、mm. los reencasillamientos, y eso también dignifica la tarea de trabajador, pero sin embargo, el... <risa> trabajadores que con la antigüedad que tienen no tienen la categoría que merecen, con lo、claro. cual tampoco despegan los básicos.、Claro. Los coeficientes son muy bajos, tenemos un 70% de trabajadores, dicho por distintos sindicatos, que están por debajo de la línea de pobreza cercanos、mm. a la línea de indigencia. O sea, hoy 7 de cada 10 trabajadores municipales en general, no solo el Moreno,、eh, están por debajo de la línea de pobreza. Y hay municipios que diríamos que están 8 o 9 de cada 10.、Mm, casi todos. Esta es la casi、mm. todos sí, sí. Bueno,、eh, felicitaciones, Walter, a, a, a ATE y a todos los que han trabajado, han movilizado, han luchado estos 16 días para conseguir este, esta recomposición salarial en dos tramos de 7 y 7%.、Eh, quedamos en comunicación por cualquier novedad aquí en la radio. Lo a Gracias d e o a n bueno, salió a todos. e o